Inmediatamente, buenos días y nuevamente, se, no sé si se pueden escuchar las sirenas de fondo, van pasando nuevamente por el centro de la ciudad de Osorno. Nosotros estamos en los altos de Carrasca Créditos, en calle Ramírez, ahí en Ramírez con Pasaje Vásquez. Una colisión vehicular en estos momentos va bomberos、eh, también va a c r a b i n e r o s al lugar.、Eh, una lamentable noticia en estos momentos, vamos a tratar de recabar mayor información con respecto a lo que está sucediendo. No sabemos aún la gravedad. Santa María, esquina Prat. A ver si nos ubicamos. Esto queda hacia el río, ¿no? Claro, sí. De debería ser acá abajo. Es por la misma calle donde está el Politécnico, siguiendo hacia abajo. A ver, Santa、pa、María. ver, Pasado c c u Pasado c c u Pasado c c u Sí. Eso. Porque Prat con Germán V. Ah,、eh, donde está、eh, el, el, el gimnasio. Por ahí, esa es una、no、Santa Elisa. El gimnasio español más abajo, una cuadra más abajo. Vamos a precisar, en todo caso, la información es una, es una、mm, referencia, la que está en estos momentos、eh, guiando también a bomberos, igual que nosotros. Si usted es voluntario, también se está informando detrás de nosotros. 7.32 es más o menos la hora en que salió este aviso. Colisión vehicular María,、eh, Santa María, esquina Prat.、Eh, no tenemos muy claro si, si se juntan las dos, puede ser.、Eh, Germán, ahí hay una confusión, podría haber con, con el nombre de las calles. Ya luego vamos a saber, estamos esperando detalles de aquello, también con los demás tuiteros que nos den información, o también nos puede llamar al 23 74 40. Gracias, Claudio. Pasamos a revisar las condiciones del tiempo. Pero perfecto, no faltaba más, tan que usted me lo pida nomás y vamos de inmediato con a, el pronóstico un... del tiempo. Eso es lo, lo que me preocupa a usted, que se lo piden nomás y al tiro. Pero claro, muy atenta yo. <risa> Vamos, Iván Torres. Vamos, Iván Torres. Es que estamos ahí、eh, respondiendo a algunos mensajes.、Eh, inmediatamente decirle que el día de hoy, la máxima es la temperatura que tenemos en este momento: 6 grados de temperatura. Vientos de 18 a 25 kilómetros por hora en esta primera parte del día, hasta el mediodía. En la tarde, los vientos que están suroeste van a aumentar hasta los. c c i n u e n t a a sesenta kilómetros por hora. Así que la sensación térmica, si bien la temperatura es de seis grados, podría ser en algunos lugares de la provincia algo más baja. Un viento que no es menor, tomar las precauciones del caso. Si tiene alguna lata suelta por ahí, ¿no? Afírmela. Afírmela la lata que no se la vayan a volar. Ah, ya saben. Chubasco durante el día, m á x i m a seis grados, viento s de d i e c incluso o o c h i hasta sesenta kilómetros. Por hora, tome las precauciones desde el caso. Bajas probabilidades de trueno, humedad relativa del 90%. Una bufanda no es malo, no se abrigue mucho porque tampoco es bueno, ojo, colocarse mucha ropa, sudar, después enfriarse. No, no, no, una, una cosa cómoda nomás. Si tampoco estamos tan al sur. Ahí estaba el pronóstico del tiempo en detalle y comenzamos con la revisión de las informaciones. Pero antes déjeme contarle que son cuántos los minutos que nos están separando de las 8 de la mañana. Solo 24 minutos. Vamos, ruso. Vamos, hombre. Estoy probando y... ¿eh? la Camarita m í a o i g a、eh, Lo decíamos ayer, lo contamos de nuevo. Bueno, que era dinero de Purran, que sorprendió cuatro sujetos de diecinueve, diecisiete, dieciséis y diecisiete años. Aquí la moda, inicial. e、eh. s No, no, no. Una、no, girenconza, eso. Que... En plena esquina de p l a z a de armas. Segunda vez que intentan robar en último tiempo. ¿Cómo eh, el ¿cómo se llama? En、eh, un q u i o s q u i t o que hay en toda la plaza. Mira, voy a contestar el teléfono porque están llamando de otro lado. No, Pero ¿dónde no es serio que me corte. Ya, aparentemos, s e、eh. Ok. k a l ó Sí, dígame. Tengo que, hay una colisión nomás en el lugar. No, no tengo mayores. La calle no coincide nada por si acaso. Porque Pratt con,、eh, Santa María, estamos como dudosos si coincide. Puede ser un punto de referencia. Estamos esperando para confirmar.、Eh, sí, en cuanto tenga algo, yo te informo. Ya, chau. Ahí está. Santa María y Pratt. Todavía sigue sí, dudoso, todavía con con, con, dudoso con aquello.、Eh, sí, dudoso con la información. Oiga, vamos a tener que salir a recorrer toda la ciudad para, para conocer bien las intersecciones. No, no, no, es ¿eh? no, que yo sé que Prate es junto a Germán Uwe、uh, eh, y ahí se termina la calle, más no hay. Claro, es que a, a lo mejor por el mismo hecho de, de, de ser la continuación de claro, Calle Santa、si、María le denominan, le denominan así. Que hay un giro después y se transforma、claro. en vaquerano.、Eh, claro, después, claro. Te fijas. Desde, desde Freire. No es la、adelante. única. Chillán, en r a g ü También tiene ese drama que después es de la forma e n b e l l a v i s t a Claro. Y se te produce la confusión. Vamos, confusión. Vamos, confusión. Bueno, lo otro lo decíamos: el Paso Internacional Cardenal Zamoré. Otra información que, que ya tiene. Está, ya está habilitado, o Está habilitado, está operativo. O sea, en, entre comillas, está todo. El, el día de hoy,、eh, la intendencia dijo que era dinero, la PDI, conversamos con ellos, con el coronel Claudio n a c h Saludos para él. Eh, también para don Fernando Navarro, conversamos con él también, dijo los chicos iban subiendo el día de ayer a a hacer aseo y todo listo, pero, ojo, esto va a depender de que se pueda pasar gente para allá, tanto transporte mayor como pasajero, s vehículos particulares, va a depender ahora Del de lado argentino. El lado argentino está muy complicado. Argentina está. Hubo、uh, uh, sobocamiento, derrumbe, mucha ceniza. Ellos están complicados. ¿Sabe qué? A última hora ayer de la tarde nos informaban que por lo menos tienen para una semana más. Así que, ojo, una cosa es que está operativo. Nuestro lado está listo. No hay nada que hacer. Lo dijo el intendente. La ceniza es la mínima. Se limpiaron los caminos. Estamos listos. Estamos esperando que los hermanos argentinos solucionen sus problemas. Ojo, que no son menores. Porque a ellos les tocó todo. Limpiamos el cañón y el hollín se lo tiramos todo al lado e s a es la información. Así que para que no haya confusión, están operativos, pero todavía no podemos pasar porque para el lado argentino está la manzana. ¿Qué otra cosa les voy a contar? ¿Qué más? s b u e é n es? Esto pasó en Puerto m o n t t y nos hizo llegar、eh, Carlos López, el periodista allá. Nos cuenta que cerca de la una de la madrugada de ayer se reaccionó un llamado telefónico al nivel 133 de Carabineros por parte de la encargada del Centro de Internación Semicerrado del Cename, ubicado en Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 1, manifestando que cuatro internos que cumplen reclusión nocturna se encontraban atrincherados al interior del centro. En el lugar se constituyó personal de servicio terrenero, quienes al constatar la efectividad del hecho denunciado, establecieron que cuatro adultos, por motivos que se desconoce, procedieron a retener a cinco empleados civiles, identificados como Marilda Angélica Ojeda Villarruel, Rubén Antonio Sáenz Barría, Pablo Javier o y a r z ú n Barría, Ingrid Lorena Peralta Ojeda y Mauricio Rodrigo o y a r z o Sierpe. Ellos fueron los que fueron,、eh, de alguna forma, secuestrados por estas personas. En una sala anexa, amenazándolos de muerte y que procederían a incendiar dichas instalaciones. Además, bloquearon el ingreso de la puerta principal con literas y colchones, ocasionando daños en la totalidad de los mobiliarios de las dependencias consistentes en locker, sillas y mesas. A raíz de lo anterior concurrió al lugar el subprefecto de los servicios de la prefectura el de c a r a b i n e r o de l a n q u i h u e el comandante Alfonso Medina Gordián y el comisario de la Quinta Comisaría de Puerto Montt, Mayor Jorge Duarte. quien junto personal especializado el grupo de operaciones especiales más conocidos como GOPE、yeah. donde estos últimos ingresaron con el apoyo de personal del servicio l o r a n d o la detención de los imputados identificados como José Ignacio Pérez Lovera Patricio Ángel Maldonado Soto Marcelo Alejandro Black Rosas y Eris Javier Maldonado Piticar cabe señalar nos dice acá Carlos López el periodista en Puerto Montt Que no se registraron personas lesionadas, mientras que los antecedentes fueron puestos a disposición del fiscal Rodrigo Tejos Núñez, quien dispuso, obviamente, la presencia de la c i d la sección de investigación policial de Carabineros, con el objetivo de fijar los daños. Tanto los cuatro imputados pasaron a control de la detención el día de ayer. Tensos minutos se dieron en Puerto Mora, ¿eh? tensos. No se sabía qué pasaba. Estamos a solo 18 minutos de las 8 de la mañana. Precaución al conducir, por favor. Y lo otro, que si usted encuentra un, algo anormal en el、claro. tránsito, en el desplazamiento, nos puede llamar 237440 o 529058. Y puede dar cuenta de, de lo que usted está presenciando en cualquier punto de la ciudad o más allá de la ciudad también. A esta hora, País Lobo Radio, Informaciones, a estilo propio. h a y una película que se llama Desde Rusia con Amor, ¿eh? Eso podría ser. ¿Te acuerdas? No, no te acuerdas Bueno, no importa. No, no importa. Son más antiguos. Yo, de, de lo que tengo memoria. De la Rusia de, con de, no, no, de la r u s a n o De la r u s a n o Ah, ya, de la r u s a Sí, usted es de gusto extraño, o <risa> e Oiga, le cuento, le cuento,、ah, le cuento sí, que no nos dicen que hay una personalizada de la colisión. Al parecer. En grado menor. Ya. Vamos a esperar detalles. De a poquito, de a poquito.、Eh, le contamos para mientras que Gustavo Barría, nuestro corresponsal e n p u r r a n q u e el nunca bien ponderado Gustavo Barría. Ah, no me diga nada. Esto me huele a r o b o y a Claro, ¿eh? otra vez nos cuenta que en menos de quince días intentan robar el mismo centro de llamado. Esto está ubicado en calle veintiuno de mayo,、eh, con o j í n a poquitos metros ahí en esa esquina. ¿eh? Eh, dice que el dueño se percató que antes sus celes trataron de abrir la reja que protege el frontis del colegio. Según se, del negocio, no del colegio, perdón.、Yeah. Según se indicó, los ladrones trataron de ingresar al recinto reventando los candados de la reja. Sin embargo, debido a un robo reciente, se habían puesto candados más resistentes, por lo que los ladrones se retiraron del lugar al no poder abrir el último de ellos. Según información entregada por el afectado, el viernes 10 de junio, Recién pasa, d o ladrones ingresaron a su negocio en horas de la noche, causando daños y sustrayendo especies. Todo volvado en cerca de 100 mil pesos. ¿Sabes por qué? Por suerte está cerca ahí. ¿eh? Bueno, del mismo modo, dice: no entender cómo ladrones insisten en robar un local comercial pequeño que maneja muy poco efectivo y que no tiene gran afluencia de público. No hay seguros comprometidos. Por eso son ladrones. Que no serían ladrones. No serían ladrones, queridos. Son unos tipos malos. Hoy el viernes ya comienza la Copa América. Uh, mira tú, ¿no? Sí, es que h a s promociones de los bares, ¿eh? de los restaurantes. o y e hay casinos, cualquier promoción. Los... Claro, bueno, alojamiento y,、sí. y todo lo demás. No, no, pero acá también aquí vea la Copa América y había unos lecheros por ahí, ¿eh? Paralla、claro. gigante, sonidos son ron. Full HD. Full HD dos por uno Claro. Venga vestido y, y le de... d a e m o s descuento. Televisión con... de Ledo. Claro. ¿Ah? LED, no,、plasma. Claro, está. Cualquier promoción. Cualquier promoción. Los píceres también. ¿Qué es eso, perdón? Una cosa donde te sirven un líquido que parece orina. Ya、yeah. ah, Muy ah. sabroso, te voy a decir. ¿Ah, tú lo has probado? Un poquito, ¿ah? ¿eh? ¿Dónde? Aquí, donde t o d o y más o menos a cuánto está u no? Ah, no me p i l l No, pero. acá vamos acá, Transparentemos. Yo estaba mirando el lechero aquí en el pasaje. Ya.、Yeah. Y decía que la última vez que había pedido un pícer valía como 1500. Porque c a l c u l a cuándo fue la última vez que. Esa pero, fue la última vez que te rajaste, porque de que has tomado después lo has tomado. No, pero Pichar no ha tomado daño. ¿No? No. Verdad, te reconozco ahora si alguien me quiere invitar. Y... Habla con don Helmut. Ah. El rey del Pichar, le dice. No,、él. me dijo. Sí. ¿El hombre, el hombre. Claro, sí. De hecho, de hecho, él me contaba que tiene.、Eh, al boliche donde siempre va. Ya. Me decía de que tiene un, un jarrón de esto donde los sirven, porque ¿Ya? llevan un jarrón. Sí. Y, y con una fotografía de él. Ah, lo、sí. que me dijo. No, y en, y en el local tienen un, un, una foto de él. h a y cliente preferencial. Preferencial. ¿Eh? Esto no lo sabe su señora, por suerte no nos escucha la m e n a No, sí,、si、está en sintonía. Ah, mira. Estamos a s o l o catorce minutos de las ocho de la mañana. No falta nada. Oiga, le cuento. Falta muy poquito. Ayer en la mañana se produjo un accidente en la ruta 5, al, más o menos en el kilómetro 913. Ahí un vehículo volcó. Con sus cinco ocupantes. ¿Funcionarios del hospital? Funcionarios del hospital, funcionario es lo, de, lo que nos informaban. Los adultos, porque iban dos menores de 13 y 10 años. Valentina Guerra y Vanessa Guerra, de 13 y 10 años correspondientemente. Con lesiones menores, nos dijeron finalmente. El volcamiento fue, no tan tan volcamiento así con, con vuelta de campana, sino se fue como de costadito, cayó.、Yeah. Hay un, que es un d e s nivel no menor, son como 3 metros en una zanja, ¿ah? ¿eh? Así que igual duele, el susto no te lo quita nadie.、Claro. También iba don Alfredo Naúm Guerra y、eh, Jimena Beatriz Álvarez Aro. El conductor don Andrés Aguilera Cortés. Todos resultaron, como dijo lo, hace unos días atrás la doctora Carrasco, machucados. Machucados. <risa> pero, pero se entiende, po, ¿no? se entendió el tiro. Pero c u a n d o alguien dice policontuso, Ay, no es grave. No. Policontuso, conté q u abierto. No, con. No, no, me h a b a cubierto、eh. a e s t o g a d o Lesiones leves. Bien. Tu amigo. Ahí estuvo tu amigo de nuevo, ¿eh? Pero cuéntalo tú. ¿no? Claro, se lo cuento, pero de inmediato. Gobernación entrega manuales de seguridad a comerciantes de Osorno. Usted quiere conocer detalles de esta información porque es importante. Se la comentamos, pero. De inmediato, ¿eh? ponga usted mucha atención. Mientras le cuento que estamos a 12 minutos de las 8 de la mañana. Como un avance positivo, calificó el gobernador de la provincia de Osorno los trabajos que se han realizado en la zona en el marco del Plan Barrio Comercial en Paz, el cual comenzó su funcionamiento en octubre de 2010. Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro sostenido con comerciantes y representantes de la Cámara de Comercio, donde se dieron a conocer avances y, además, se realizó la entrega del Manual de Prevención de Delitos, en el cual se detallan mecanismos de seguridad que los trabajadores pueden realizar para evitar ser víctimas de delincuentes. Quiere saber más? Le cuento. Al respecto, el gobernador de la provincia de Osorno, Rodrigo Cahuac, señaló que este es un manual de prevención del riesgo donde el comerciante puede tomar medidas muy sencillas para hacer más difícil el actuar de los delincuentes. Al mismo tiempo, destacó el trabajo que realizan las policías. Aquí trabajan no solo carabineros y policía de investigaciones, sino que autoridad sanitaria, inspección del trabajo, SEC, s e r e m í a de transporte, Bomberos y otros con quienes nos reunimos periódicamente para evaluar planes de seguridad y prevención de delitos, comentó el gobernador. Las metas、eh, generales del programa Barrio Comercial en Paz radican en lograr la disminución del porcentaje de victimización de hogares por delitos y reducir la cantidad de delitos en espacios públicos. Si bien se ha realizado un buen trabajo, existen tareas a realizar que permitan. Continuar con el combate contra la delincuencia. Positivo, entonces, esta entrega de manuales de seguridad y todo el trabajo que está realizando la gobernación junto a otras entidades para ayudar a que los ladrones no se le haga tan, tan fácil la tarea de, de introducirse a, a locales comerciales y hogares y Robar ahí, ¿ah? ¿eh? Esperamos que se logre, logre el objetivo en su totalidad. Estamos a diez minutos de las ocho de la mañana.、Sí. Lo próximo dice que Junji atenderá. Yo Normalidad durante esta semana, le cuento de inmediato. Esta información es proporcionada por Paula Mora y llega este comunicado pese al llamado a paro ciudadano convocado para el jueves 30 de junio por el Colegio de Profesores y Representantes del Colegio de Trabajadores de la Educación, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. Comunica a sus familias usuarias que sus salas, cunas y jardines infantiles ubicados en todo el país atenderán con normalidad a niños y niñas, puesto que a dicho movimiento se sumarán solo los dirigentes gremiales. Las puertas de los establecimientos permanecerán abiertas para ofrecer educación inicial de calidad, alimentación, protección y cuidado. Vale decir, la Junji atiende en este jueves 30, día señalado como el día de paro, pero solamente los dirigentes van a participar. Vale decir, van a estar operativas todos los jardines infantiles. Sí, estábamos un poquito ausentes, estábamos r r e g l a n d o información, siempre agradecer a nuestros colegas、eh, que nos ayudan siempre. Un saludo afectuoso a Sergio en ese sentido. Eh, Estábamos tratando de coordinar información、eh, porque nos parecía sospechoso, por decirlo de alguna forma. Se está esperando ambulancia en el accidente. Eso pasó、ya. a las 7:32. Son las 7:52 minutos. Ha pasado ya su, su, su buen rato. Ya, ¿eh? Habría una persona lesionada, no estoy plenamente seguro, pero las primeras informaciones nos i n d i c a un adulto mayor. En,、eh, en, la, en esta colección habría dejado una persona lesionada, un varón. Que sería adulto mayor. Vamos a corroborar la información. Estamos tratando de hacerla, estamos transparentándosela a u s t e d pero ya tenemos un grado de, de seguridad en aquello. El、eh, personal de bombero s de rescate se mantiene en el lugar, prestando los primeros auxilios. Será que ellos manejan los conocimientos paramédicos de forma fluida, así que eso da algún grado de tranquilidad.、En、cualquier momento esperamos ya tener、eh, detalles sobre este accidente de tránsito. q u e ocurrió a las 7:32? Decir también que 5 para la. más menos como 5 para las 7 de la mañana. Aproximadamente, o sea, sí. e n t o s e produjo otra emergencia. Esto fue en el Politécnico, en el Liceo Politécnico. Nos precisaban por ahí que la calle s a n t a María con. No era Balmaceda. Con. Con. Con. Con. Espera, si me da un segundito. Ya. Muy bien. Decir... Estamos a 7 minutos de las 8 de la mañana. Nos ayudaban un poquito con aquí. Con ese recabarren. ¿No? Las Tarria. Las Tarria. Ok. Las Tarria. Muy bien. ¿Ah? Gracias. Muchísimo sirven las redes sociales. ¿eh? No, nos、eh, entregan detalles más certeros de, de los puntos donde se produce la evidencia. Sí, las redes sociales. ¿Qué? ¿A todo esto Google? No, de hecho lo tengo allí. Lo、ah, tengo okay. allí. Ok. Ya, Por、bien. favor. No, no, lo digo.、Ya、Google, l e trae noticias.、Eh, seguimos con la información.、Eh, creo que no me perdí tanto. Ustedes t a b a en Junji. Un saludo para la gente de Junji. Exactamente. Bueno, pese、claro. a todo, ellos siguen. Día, día, día. Recién entregada también la información de que la gobernación entrega manuales de seguridad a comerciantes de o s h o r n o Ahora pasamos a la otra. Detienen a adolescentes ladrones intentando ingresar a Quincho del Banco Chile. Sí, esto que queda aquí en pie. Allá nos no entregaron el manual. Allá nos entregaron el m Pero eso pasó. No, no pasó como al mediodía. ¿eh? Claro, pero el gobernador lo señala. Están trabajando para erradicar la delincuencia,、eh, por lo menos en el, en el sector céntrico de la ciudad, que es el principio y se denomina.、Eh, el principio y el final. Se denomina, se denomina, lo tenía por acá, el Plan Barrio Comercial en Paz. Acá, claro, donde está el comercio, donde se juntan todos porque hay comercio, no porque no sea menos importante su vivienda, señora,、claro. señora, sino porque ahí nos juntamos todos a comprar o a hacer alguna cosa. Y allá, pues, estaban ingresando. Sí, lo, son dos menores de 15 y 7 años. Vecinos llamaron. Súper bueno esto del 133. Usted llame nomás. Ojalá no sea para pitanza. Lamentablemente, porcentajes importantes para, para insultar a c r a b i n e r o Pero bueno, este llamado、eh, decía que dos jóvenes habían saltado eh, eh, las panderetas. Las panderetas donde estaba el estacionamiento del Banco Chile para los funcionarios y también para algunos clientes. Aparte, posterior, que era por Callemata. Correcto. ¿cierto? Porque el Banco Chile está en toda la esquina ahí de la plaza. Muy bien.、Porque、esquina de la esquina encontrada de la plaza. Claro. Esa es la frase correcta. Ahí está el Banco Chile. Posterior, atrás hay un estacionamiento. Y si usted ha mirado, se ve unos cañones porque atrás hay un quincho que utiliza el personal para esparcimiento. Bueno, los jóvenes entraron con una pala, o la pala estaba ahí, no sabemos todavía. Y con esa estaban tratando de abrir、eh, el quincho para robar la especie de su interior. No para robar el banco, no les daba tanto. Un joven de 15, y 17 años, ¿eh? Cuando Carabineros le dijo,、eh, ¿qué están haciendo ahí? <risa> Oiga, mi cabo, no me va a creer, r a No me a a r e e r pero se me quedaron algunas cosas olvidadas. No me va a creerme, mi cabo, le dijo. <risa> se me quedó、sí. algo adentro. Y cuando el cabo, y ella bajaste de ahí arriba, y ella bajaste de las panderetas, le dijo el, el que... funcionario policial. Así es, así que los detuvieron a los jóvenes y pasaron por u n r o b o frustrado en lugar no habitado. Sí, es verdad. Haga el gesto, ¿no? Entraron y salieron. <risas> Cuatro minutos nos separan de las ocho de la mañana. Oiga, y acá se hace efectivo esto, ¿no? Vacaciones de invierno adelantadas para los establecimientos que están en toma. En toma. En toma toma. Bueno, todos lo saben que es para no perder clase y también está el hecho que e un poco para pa bajarle el, el punch al. al movimiento estudiantil, porque los chicos tienen que pasar dos semanas encerrado s y perderse las vacaciones si quieren seguir en toma.、Oiga. Ahora, no es tan importante porque en la práctica seamos sinceros. ¿Cuántos chicos están en toma? Cincuenta con suerte. Oiga, este es un, es, es un golpe que tal vez no esperaba los chicos que, que están en los establecimientos en toma, ¿eh? porque igual una lata estar encerrado、claro, en el liceo. s e sean... si, si、eh... En vacaciones invierno, podrían quedarse más tarde de, en, en casa, acostaditos. Mientras ¿no? el 90% de sus compañeros v a a disfrutar <ríe> ellos van a estar ahí y no me vengan con cosas que, que es muy agradable, estar en esa sala de lado, haciendo fuego. Ayer pasábamos temprano, estaban a la entrada ahí con, haciendo fueguito. Al principio entretenido, pero todos los días ahumado.、No, claro.、Bueno. Ahora que más de alguno aprovechará para el puroleo, para el esparcimiento y para el, algunos vicios. Bueno, son. 151 los establecimientos que imparten enseñanza media en la región de Los Lagos. De ellos, 57 son、ya. municipales. Oye, menos de la mitad. Y 21 de estos se encuentran tomados. O sea, menos de la mitad de los municipales se han tomado. Bueno, la matrícula de los 151 establecimientos es de 48.968 alumnos. De、ya. ellos, 16.257 están perdiendo clases por las tomas. Lo que equivale al 33,2%. Ya. Pero lo que no s importa a nosotros, los que se van de vacaciones son el Liceo Comercial. Ya. El Liceo Industrial. Perfecto. El Liceo Volutero Ramírez. Muy bien. El Politécnico. Ok. El Carmela Carvajal. También. Y el r a u a Ok. Vamos a vacaciones. Ya. Desde hoy. Desde hoy. Desde hoy. O sea, los chicos ya no están en toma, están en vacaciones. Están en vacaciones y no están perdiendo clase, por lo tanto no afecta el, el registro de asistencia. Oiga, pero puede pasar de que ya. Vayan de vacaciones, llega la fecha de reingresar a clase, toma. Toma, toma. Bueno, el tema es que los chicos dijeron que iban a seguir en toma. Oye, ¿y hasta c u a n d o ¿Después van a tener que recuperar clase? ¿Van s a seguir el año corrido? ¿Si no va n a haber vacaciones de verano? Bueno, que, que el ministerio pase la materia que tiene que pasar, importante.、No. Yo tengo mi opinión personal, arriesgo de decir que soy un d e s c r i t e r i a d o mucho profesor va a levantar la ceja, pero. Puse que te pasan materia que no sirve para o、uh. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te pasaron que no, no te sirvió? Pero si a todos.、Pues. Comprensión de lectura. <risa> no, comprensión. Castellano. <risa> Pero es que antes te pasaban cuatro materias importantes y era, era bueno en aquello. Ahora te, te pierde, s de repente los chicos están haciendo tanta tontera y, y te pierde s y tú dices, ¿y esto de qué me va a servir? Y después lo tomas en el liceo y se te desapareció la mitad. No lo vuelve a ocupar. Tú t o m a s un cabro que sale de 100 de cuarto y medio y no tiene idea de, de, de, de, de ir a hacer un depósito al banco,、eh, lo t i r á i s a la calle y el tipo anda perdido. Cuando nosotros teníamos un negocio.、Eh, ¿Qué negocio、eh, tenías tú? Bueno, hemos tenido、eh, videoclub,、eh, internet, eh, panadería, otros, mucho s de mi vida, larga experiencia、yeah. empresarial.、Eh, incluso. Para auxiliar de aseo, ¿eh? cuando era supervisor de edificio.、Ya. Los chicos salían y no, no eran capaces de, eso, de vivir afuera. y t ú n e p r e g u n t a s y qué clase de conocimiento tienes, hijo? No, no. Nada, están en un mundo separado. No están preparados para la realidad. la realidad. Los tiras un trabajo y los chicos no saben hacer mucho. Claro. Y los otros son tan protegidos, tan, tan, han estado tanto rato tratando de que estudien. Que Cuando llega a la universidad, entra el profesor, pasa la materia y se va. Estos tortorrones piensan que el profesor universitario es como el del liceo que lo obliga a estudiar. No, al profesor universitario le da lo mismo, hombre. A él le pagan su buen yuyo ahí, su guatón, y se va. Se su... El hombre tiene su máster, su magíster. No se preocupa.、Eh. No, aquí, en la universidad están los que quieren. Claro. No te obligan. Entonces el c a b r ó n está acostumbrado que lo están obligando a meterle materia. No, el tipo ve, dicta su clase y ahí está el coladero. qué PSU? Ni nada. ¿Qué son los otros? ¿Tú la ¿Y para qué estudiaste todo el rato si tienen que medirte de nuevo? o p o r qué no te certifica? Si el tipo salió del liceo, es porque logró pasar. Es porque está preparado. Porque está preparado, hombre. Entonces, ¿para qué le hacen la PSU? Yo no entiendo. Te digo, levantando la ceja, algunos descriteriados. ¿Sabes Pero... qué? Vamos a apoyar a los chicos que Vamos, están... pues, estamos. <risa> en todo caso, está bien tu análisis, ¿ah? ¿eh? Está muy bien, muy asertivo el día de hoy. Ahora, lo que yo sí sé es que es positivo de que te enseñen en inglés desde muy temprano. ¿no? O sea, no de las siete de la mañana, sino que de primero de k i n d e ¿eh? r No,、ya. De todas maneras, sí, yo, yo, yo le voy a contar un, un caso verídico de vuelta de comerciales. ¿Cómo el inglés le cambió la vida? No, de, no pero ¿qué inglés? Oh my God. Yeah. Okay. Okay. Beautiful beauty. Cinco, cuatro, tres, dos, uno al aire. Son exactamente las ocho y cuatro minutos. No, eso fue tonteado. No, no, no, está u no, no, no, no, no, no, r o t e no, e m s luz no, no, no, el d no, no, no, de no, e a que p n t a hacia arriba u estábamos... a no, s no, no, no, no, s no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, t o n t e o s o n las o c h o y c u a t r o m i n u t o s Le r e i t e r a m o s u n s a l u d o a f e c t u o s o a p e d r o y p a b l o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, d m n s t i c o Le c o n t a m o s i n m e d i a t a m e n t e las c o n d i c i o n e s del t i e m p o para el día de h o y Máxima Para el día de hoy, nueve grados. O sea, seis grados, perdón. s grados, 6 grados. Se le dio vuelta e l número. Se le dio vuelta e l número. Oye, perdón, se le dio vuelta al número. Número, número. 6 grados de temperatura. Temperatura que va a ser la de hoy día. ¿eh? La sensación térmica puede ser un poco más baja porque los vientos van a estar entre 18 hasta 60 kilómetros por hora. Eso en la tarde, donde va a haber más ventolera. Ahora puede que e s t á un poquito más calmado. ¿eh? Van a haber c h u b a s c o durante todo el día, así que comézelo con calma. A tu juicio, ¿es positivo esto de la nueva fecha de las elecciones presidenciales? Esto para las elecciones, el tercer domingo de noviembre, y establece la segunda vuelta cuatro semanas más tarde, nunca después del 19 de diciembre. Claro. e s t o viene、sí. a beneficiar a quienes salen de vacaciones también, pues. Sí, porque también está el tema de los niños, hay un tonteo cuando salen de vacaciones, los c a b o s están, la gira de estudio,、claro. se les complica a todo, el, a todo el, mundo. Te fijas, incluyendo los papás, apoderados, todos los que organizan, porque van a estar a más de 250 kilómetros de distancia del lugar de votación, y todo aquello que significa. Así que, Me parece bien y por eso fue también transversal. Estaban todos como de acuerdo. Obviamente, los políticos que iban a salir más temprano de vacaciones también, porque eso les complicaba, les, les tomaba la segunda vuelta en enero.、Y、a todos les complicaba, de、Ajá. alguna forma. Sin, a todos salieron beneficiados. ¿eh? Nosotros colocamos el video oficial que nos llegó de parte de la prensa presidencial. ¿eh? Ahí está el video para que, si usted quiere escuchar a su presidente en persona, ahí, diciendo por qué. También estaba preocupado por el tema de que. Y están votando poco los, los jóvenes. ¿no? Ocho de cada diez, z no. ¿Cómo? ¿Algo así? Me parece. ¿eh? No se inscribe, ¿no? Ocho de cada diez. Que cumple d 18.、No. Ni se asoma por el registro civil. Claro. Yo le quería contar、eh, lo del inglés que me parece súper importante、ah, el de tema、verdad? del inglés. Por, por favor. Porque el inglés abre las puertas. Oh, yes. Por ejemplo, ese es un tema que los colegios deberían tener. Yo sacaría algún. Por ahí alguna cosita, colocaría algunas cosas. A, Eh, algunas manualidades, discúlpenme, a talleres optativos donde el niño sienta que quiere ir, que quiere h a c e r y a Porque la gente que tiene el don lo demuestra tempranito. o c ¿Sí? a i g u a l que para los músicos, tempranito los chicos tienen, tienen la habilidad, les gusta, que s é y, y fortalecer otros ramos, matemáticas, c a s t e l l a n o historia, porque de la historia se debe aprender. El enfoque de la historia de repente me molesta. ¿eh? Yo, así, pasar dato por dato no, no sirve, sino que aprender de los errores de la historia. Sería importante preguntarse por qué, no sé, por qué la Esmeralda la hundieron, pues. Claro. <ríe> por qué teníamos un barquito tan p a u p e r r c o con un acorazado. O si es verdad que le quitamos la tierra a los peruanos o los bolivianos. Seamos sinceros, si ¿se la quitábamos, s <ríe> sí, sí, sí, sí es la verdad. Pero, ¿sabe s qué? El tema del inglés es súper, súper importante. Oh, yes. Cuando trabajaba yo en el SURE, ¿eh? conocí un caso bien particular. Llegaron、eh, a estas pesqueras inmensas. Llegó un, una barbada esto del, de los grandes dueños del, del directorio y se dejaron caer, por decirlo de alguna forma, a estas pesqueras donde estaban todos los jefes. Y los tipos eran noruegos, japoneses, algunos gringos. Y el, el manejo del idioma español era menos que básico. Y hay que decir: nosotros hablamos con modismo y para el sur. Se modula bien poquito. ¿eh? Algunas islas allá, entonces era más complicado. Y el traductor no llegó. Y había un desazón enorme ahí. ¿Quién hablaba con los gringos? s、yeah, mister? Era complicado. Los tipos pedían datos técnicos, nadie e n t e n d í a Querían subirse un bote. Nadie... No, era horrible. Nadie podía manejar la situación. Esto lo pasó en la isla de Quinchao. Y de repente alguien, estoy recibiendo mucho la historia, dice: Oye. Voy a inventar un nombre, ya que estamos en Pedro y Pablo. Oye, llámate al Pedro. Que el Pedro. ¿Y quién es el Pedro? El, ahí e l ayudante mecánico. ¿Y qué pasa con el Pedro? Que el Pedro le gustan las canciones en inglés, siempre te hablan inglés, las canciones y las t a r a r e a s A lo mejor algo se maneja. Y llamaron al Pedro, y llegó el Pedro ahí. ¿Y ¿Ya? Con el guaípe. Con el guaípe, limpiándose las manos. Ay, sí, ahí, dijo, con o v e r a、ah, l q u é le puedo a y u d a r Oiga, ¿sabe qué dijo? ¿Por qué n o viene a ayudar acá? ¿Sabe que no le entendemos a los jefes? Usted se maneja en el inglés, Shhh, yo le canto nomás e l inglés, pero i n t é n t e lo a lo mejor l o entiende. El hombre le gustaba y le canturreaba el inglés, había tenido una educación ahí, la normal, pero le gustaba el tema del inglés y le, le gustaba traducir las canciones en inglés. Y se va a hablar con los gringos.、Yeah. Y entre canciones, gustaba, y los gringos l e gustó porque el hombre tenía un acento medio cantadito. <risa> y l e gustó y se entendieron. Ya, le dijeron, te entendiste con los gringos y lograron, o sea, hay que, el, el, el El, el, el, jefe acá quiere subirse al botecito, pero resulta que el chinito que está ahí, ese no, ese no le gusta, quiere irse a la oficina de administración y revisar unos papeles. Ah, ya. Pero para ellos necesitan los números y empezaron con el número de c a l z a d Hasta esos detalles no podían. Bueno. Cuento corto, lo subieron al tipo, hicieron el recorrido, tuvieron una semana, el tipo comeó, bailó, anduvo para todos lados, era, si su amigo los gringos, le pagaron al contento, en ese tiempo como 1500 dólares, c á l l a t e Por los servicios hechos, el hombre como veinte veces el sueldo, y se fueron. El hombre volvió a su realidad, ¿sí? Y s i g u i e r o n Los gringos volvieron a ir, y volvieron a decir: No queremos traductor, queremos al pero. d、yeah. Para dos mil q u i n i e n t o s dólares, más amistad, gringo simpático, curso balneo. Curso inglés, lo empezaron a perfeccionar, lo llevaron a la casa central. ¿Y su trabajo? Traductor. El hombre debe voltearse en estos momentos, como dice el guaso, su palito y medio, se pega a sus viajes a, a, al exterior, los jefes lo tutean, él tutea a los jefes, ¿ah? inamovible. ¿Qué te crees? Solamente porque le gustaba traducir las canciones del inglés. Ahí tenía una historia. Bien, ¿eh? yo vi esa película, pero no completa. ¡Ah! No. <risa> Justamente me faltó el final, pero, pero bien ahí, ¿eh? Paz, paz, paz, fuerte en la espalda. espalda. Las condiciones del tránsito, transitable. t o d a l a r u t a Ya, gracias. No, Osorno-Puerto Montt y Valdivia-Osorno, transitable. Ruta ya. 215, ya lo sabemos, hasta el kilómetro 95, ¿no? Hasta Anticura, de ahí para adelante no se puede. Ruta 22-San Juan de la Costa, transitable. U40 al mar, transitable. U55, ni un problema. Oye, está lleno de eventos.、Yeah. Ahora me acuerdo. Cuando fuimos, ¿te acuerdas del accidente del volcamiento? Ya,、yeah, sí. Fuimos con Andrés Mujica. Un saludo para él. U55, Oye, ruta a... Puerto Octay. Oye,、eh, ¿qué dije yo? ¿Puerto Mondi? No, no, no. ¿Sabes No, no, Dije bien. q u e Me estaba acordando que nos fuimos con Andrés y yo le digo, Negrito, ¿por qué no?、Oh, te tiráis un poco de calefa. Porque tiene un vidrio roto más encima. Ah.、Oh. Con un n e i l o Un n El i o El vehículo moderno, no te digo. Ya.、Yeah. Un pello espectacular.、Pues. Lo tiene todo.、Yeah. Pero. ¿Ya, amigo? Amigo, no tiene el vidrio trasero. Hay un incidente, algo pasó. d i que le intentaron robar y le quebraron el vidrio t r a s o Ya. Hay versiones en contra. ¿No fue cuando se le quedaron、no, las、no, llaves、no, d e n t r o、claro, y se le n o No, no, no. no, ¿No? Bien, no, no. Y. <risa> hay, hay que t r a n s p a r e n t a r t o d o Y. Había, ¿Te acuerdas e s e día? Había escarcha. Claro. Imagínate el frío. Helado, el lado del a u t o a e n t o e e g r i t o prende, te la alejo un poquito. No, que la tengo malita. <risa> ya. Y nos fuimos así para allá. Fuimos como en los、ah, tiempos antiguos, como en carretón. Ah, rico. Oh, e x q u i s、sí, i t o、no、para allá el viaje. Y lo aumentaba la cantidad de d eventos, e de hoyitos, de huecos, como quiera decirle, que había. Oye,、eh, realmente se pueden producir accidentes de tránsito, ¿verdad? ¿no? Porque tú esquivas mucho los hoyitos, ¿no? Po. Claro. Porque te, te pilla mal parado el hoyo, te puede rentar una llanta, que sí. Bueno. Depende del que... hoyo. Sí, un hoyo pa... hay hoyos para abajo. Claro. Profundo. Profundo. t i e n e su propio hoyo. ¿Qué otra cosa se me quedó por ahí? Ah, bien.、Yeah. ¿Qué tiene? Un poco de acidez. Ya.、Yeah. <risa> Tómate un, una pastillita. Claro. A las 10, 15 horas nos avisa s e r g i Fernández, el servicio, al, el HBO, el Servicio Saludos Sorno, la Autoridad Sanitaria Provincial,、eh, tomará acciones. De la vacunación, enfermedad respiratoria y p o salud de servicios básicos. Ya.、Eh... La letra chica le cuesta a usted, ¿eh? sí, d Sí, me merece mucho que h a c e r en el hospital base porque、no、hay locomoción para prensa, n o dice. ¿eh? Frente a la catedral, los espero, chicos, hay espacio para 10 personas. HBO, s a l u d y salud, sí, arriba en, en el hospital base Osorno, 10, 15 horas, hay un punto de prensa ahí. a t e n t o a las radios que están escuchando. ¿eh? Oiga, ¿y a y qué hora? u e s c u c h e la radio, g e y ¿A qué hora usted tiene su encuentro con la ministra vocera la, de la gobierno? La ministra, le cuento. A las once treinta horas, miércoles v e i nos t i n n u e e v llegó pauta. ¿eh? Ministra secretaria general de gobierno Eva Bombaer, encabeza de actividad de gobierno, informenos a o r n o Club Alemando Sorno, Higgins cinco seis tres. Ya. A las quince horas, ministra secretaria general de gobierno Eva Bombaer, encabeza de actividad de gobierno, informa en Río Negro. ¿No? En municipio de Ronero, Vicuña Maquena 277 en Ronero. A las 16.15 horas, ministra secretaria general de gobierno de Bobo Mbair, en calle de actividad de gobierno, informa e n p u r r a n q u e calle Santo Domingo 254, Centro Cultural Emilio Hoelk. ¿Así se pronunciará? No sé. Y al final, dice, se realizará punto de prensa de esta actividad. Eso es,、eh, amigo mío. Ya. Bien, me parece. Usted ¿Qué? va a estar allí. Eh, vamos a estar ahí, no, ¿no? Va a estar presente. Oye, datos que n o quedan por ahí dando vuelta s dicen que la enfermedad del Alzheimer, esa que sufro yo con el nombre, nunca nom, me puedo acordar los nombres de pila, va a pesar cada vez más en la economía mundial en los próximos años. Mire, en la economía mundial. A medida que la población envejece, advirtieron el juez experto en el Congreso de Estados Unidos. Entre 24 y 37 millones de personas del mundo viven ya con esta forma de demencia incurable. Una cifra que llegaría a 115 millones de aquí al 2050, declara un experto en la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes. La enfermedad, dicen, es la crisis sanitaria y social más grave del siglo XXI. ¿Qué te parece? Tanto intentar tanto y tanto hasta que le salió una. ¿De qué sería A el... Google? A Google.、Ah, A Google. Porque lo intentado más de una vez. Claro, porque grandes y sonoros fracasos ha sumado Google en sus últimos intentos por crear su propia red social. En 2009 debutó Wave, un servicio que necesitaba un manual para entenderse. Al año siguiente vino b u z z también, o b u z z que se integraba. A Gmail y agregaba amigos automáticamente. Ahora el gigante lanzó Google, más o Plus, con el que busca darle el palo al gato. Claro, porque la red social Facebook se le ha escapado o p e r enormemente. Y tiene, tiene chiches muy parecidos y otros que podrían marcar la s diferencia. s Bueno, por el momento no se puede probar todavía el, esta red. Esta en, el sistema de Google es bien particular. Generalmente hay versiones que tú puedes utilizarlas sin ningún problema para detectar fallo. s En este caso, Google no, no hace lo mismo, sino que te envía invitaciones para que pruebes. Y hay invitaciones repartidas por algunos privilegiados. Así que la red todavía no está a disposición del público. Es la que, el que está buscando no sabe para dónde ir. No se preocupe, tranquilo, todavía no está a disposición de. Todavía algún... no es masivo. Pero, por lo menos lo que he visto yo en video, s demostraciones, comentarios de expertos, se ve prometedor. Parece que va para allá. Una de las características、claro. más, más interesantes, esto de poder hacer videoconferencias con mucha mayor facilidad que antes. ¿Ah? Tú puedes colocar un grupo de amigos, cinco o seis amigos y todos hablando al mismo tiempo y con video.、Es、¡Ah, qué b u e n o No puedo utilizar. de... O sea, no... pues, yo suelo hacerlo cuando trabajo y le digo a un amigo. Eh, porque se puede hacer de uno, ¿no? Hagamos video chat porque necesito escribir y conversamos para mientras. Claro. En tanto, le cuento que la vecina sigue vendiendo su auto. Ya. Nos confirmó aquello, un k i a r i o del año 2003, 1.3, 92.000 kilómetros, como decías tú, tiene su kilometraje. Tiene su, su kilometraje, su recorrido. La vecina pide 3.300.000, pero conversable, m e n t e Ya vamos a subir la foto, no ha llegado la foto, la vecina tenía unos dramas ayer, pero lo está solucionando, nos e n v í a la foto, con eso vamos a inaugurar la sección. ¿Cómo se volvía a llamar la sección? ¿Lo dijimos? ¿Que se, ¿Se me olvidó? v a l e m e s i m e n Bueno, pero usted está interesado. La feria el... de las pulgas. Podría ser 799-764-81. Las pulgas en feria. También. 799-764-81. Ahí la vecina le puede dar detalles del auto, de las condiciones de pago. No, Oye, sí. a h o i no se la vecina. Si el río suena, es porque piedras trae. Sí. Investigan si el rescate de Ingrid Betancourt fue una gran farsa. Fiscal colombiana indaga、Uy. posible pago de 100 millones de dólares a la FARC. c q u é me dice? Shut up, shut up, shut up. Y, y si tú lo analizas, eh, eh, te da como para pensar que puede haber s e una farsa.、Mm. Hay, hay hartos detalles que. En、eh. de todos lados se c u e s t nada. Claro,、bro. como dice tu a b u e l i t n Oiga,、audita. ¿se acuerda del caso Roosevelt? Ah, este, claro. el, donde se inició el tema de los ovnis. Ya, ¿sí? Oficialmente. Cuando cae en Nuevo México, no sé si ustedes han escuchado que cayó un ovni. ¿Sí? Y siempre, cada cierto tiempo, en cualquier canal, aparece el tipo diciendo, realmente cayeron ovnis, y fueron rescatados, y primero se dijo que eran extraterrestres, y después se negó que era un globo,、eh, aerostático, esto, para medir la, la s condiciones climáticas.、Ya. y s a l e una nueva teoría. Y esta parece que sí, Sí, tiene más h i d e r o s que todas las anteriores. ¿Y cuál es? Porque estaban los experimentos, que, que era una nave experimental norteamericana, el globo climático y el de l h o m b r e c i t o Pero no, parece que era una nave nazi. Ellos estaban, acuérdense que los nazis fueron los pioneros en aviones propulsados, los famosos aviones chorros. Ya. A reacción, ellos llevaban mucha delantera, mucha, si no hubiera sido por la, porque les fue mal en la guerra. Por l a 8:20 ya. Eh, ellos vieron, y estaban experimentando. Y una de las cosas que se dice en estos momentos que era una nave experimental nazi con adolescentes judíos, porque acuérdense, los alemanes、claro. no probaban, por si acaso les resultaba mal con cualquiera, sino que tiraban. Y ese era también el idioma que escucharon, porque se dice que escucharon hablar en un idioma extraño a e s t o a estos, supuestos sobrevivientes, uno o dos, un sobreviviente parece que hubo y que habló en un idioma extraño irreconocible. Habrían sido adolescentes judíos. Que no se quita que estuvieran modificados en alguna forma, porque los alemancitos、claro. en, en los tiempos nazis no eran de los trigos más limpios. Y esa sería la nave, y por eso que en principio se dijo una cosa y después se cambió y se ocultó esta nave. Y después los norteamericanos, ojo que cuando invadieron Alemania hubo una pelea quien llegaba primero para a, a detener a los científicos alemanes. ¿eh? Están muy interesados todos los científicos alemanes. Esa película se la vi entera. Ocho de la mañana, veintiún minutos. ocho y veintiún minutos. Oiga, el Cernac no le compró la, la propuesta a la Polar. Juan Antonio Peribonio dijo que solución a deudores es insuficiente y va a la demanda colectiva. Sí, yo creo que sí. Tiene que ir. Yo, en todo caso,、Oiga. creo que fue jugarretaporsipasa.com. punto Oiga, pero, ¿cómo, ¿cómo se le puede ocurrir una GIF t car d con un cupo de cinco mil pesos? Y bien lo, lo señalaba un, un entrevistado ayer que decía: Oiga, si una polera, una camisa, no vale eso. Y te dan una gift no, card. No, y aparte, ahí no te van a lograr. No, y más encima te, te motivan con eso a obviamente a comprar en la tienda. Entonces a seguir haciendo que, de una u otra manera,、no. eh, el, el ingreso que hay mismo. ¿Ah? ¿No quieren hacer un perdonazo? ¿Sabes qué más? Tienes la demanda de la ser más cara. Yo creo que la Polar hubiera negociado con el valor. Sin i n t e r e s e si sabe que más cabrón liquidemos la deuda, porque ellos tienen una cartera vencida, todos los negocios tienen una cartera vencida, aquella cartera que, que es i n c o b r a b l e desde el tipo que fallece, o sea, al tipo que simplemente usted no la puede cobrar nunca porque no tiene bienes para cobrar. Entonces, en vez de, de, de hacer esta tontera, de demorar, porque hay mucha gente que también se está subiendo al carro de la victoria, ¿cierto? Llegar y si sabe que más pa pague lo que debe, ¿no? Claro. Y listo, yo creo que sería una medida. a p l a u d i r Sabe que por tiempo no v a a a l c a n z a r a comentar, tal vez, quizás. Por ahí a lo mejor. Tú sabes que en Estados Unidos ha bajado una caída, pero brusca, brusca, en los últimos años el crimen d e Estados Unidos. Ya. Pero lo simpático es que los gringos no saben por qué. Porque todo lo que hayan hecho hasta ahora no le había resultado nada. Y de repente, baja la criminalidad en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Están e p e r a n d o averiguarlo. Se levantaron varias teorías muy someras. El efecto Obama. Dice, para justificar esa reducción, se haya acelerado en el último año. Según uno de los crimi, criminólogos más reputados del país, Alfred Blusten, e la expectativa previa era que la recesión podría tener el efecto contrario. La cuestión es que, ¿qué evento distinto ocurrió en 2009, q u e es donde se marca la baja? La llegada de Obama. Se atribuye entonces el efecto Obama. Hay otro. Que dice que bajó el consumo de crack en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, el crack se sabía que traía estos episodios de violencia, también por, por la ausencia de la droga. Otro dice que la actuación más inteligente de la policía se ha vuelto más inteligente la policía para o l i c í tratar a los delincuentes. Ya, a、eh? Por lo tanto, un patrullaje más efectivo disminuye. ¿Usted quiere hacer una pausa ahí, no? No, n o no. no, no. Eh, también eh, uno que se llama c o m p s t a p que es un sistema que aquí también en Chile lo tiene, inventado por chilenitos, que establece los lugares donde más se c o m e t e crímenes en las ciudades y ahí se enfocan los esfuerzos, entonces van matando estos lugares que son centros de delincuencia. También podría ser eso. Lo otro, el acceso a los abortos legales. Según el estudio. De Steven Levitt, el hecho de que las adolescentes hayan podido abortar ha permitido que estos niños no deseados no lleguen, porque antiguamente, según la teoría de este caballero, estos niños no deseados se volvían generalmente delincuentes porque estaban en hogares que no tenían las capacidades para tenerlo, s finalmente madre、eh, inmadura. Bueno, sí, ¿no? la teoría, obviamente, una de las más controversias. Entre muchas, le iremos contando, v avancemos, m o s a no vamos a latear con esto. Oye, no estaba muerto, andaba de parranda, tampoco ¿Quién? estaba de parranda, estaba en Cuba, Hugo Chávez. Se decía inclusive que, que estaba en coma, que, estaba, que había muerto. Varios fueron los rumores divulgados con respecto a qué pasaba con el mandatario venezolano, pero se divulgó imagen de Hugo Chávez y Fidel Castro leyendo el diario. Un diario con fecha actual, con eso ya queda de manifiesto de que no está tan delicado de salud, ya lo peor habría pasado. ¿Estaba luchando contra un cáncer a la próstata? Por ahí se decía, ¿no? Pu puede, puede haber sido, ¿eh? Oye, eh, ayer en las redes sociales y en el ámbito también televisivo,、eh, chocó mucho el fallecimiento de la hija de Maricela s a n t i b á ñ e z Maricela Santiballe estuvo uno de los primeros. ¿Reality? No, no, pero estuvo acá, nosotros también una de las primeras niñas. No sé si participando, pero estuvo dentro de las figuras, no sé si como jurado. Ah, ya. Yo la de, vi acá. Parte, el Festival de la l e Carne. h e y l c a Ahí la conocimos personalmente. Y me acuerdo que andaba en el mismo festival que andaba la, la recluta. ¿Cómo se llama esta chica que ahora entró al Reality 40 20, 20 y 40? Ah, Dominique Gallego. Sí, andaba en la. ¿Sabes por qué? Porque recuerdo el hecho de que yo ese festival no lo voy a cubrir y me mandan a pedir unas fotos de gallego y la encontré en Maquena. Y se para una mujer bastante f l a q u i t a y vestida de negro, bien arreglada, que era l l a m a t i v o para un día, era un día sábado, no me acuerdo, en la tarde. Ya.、Yeah. Y era、eh, Maricela Santiday. Y que le hablaba a la. a la. esta chica. Ah, ¿cómo dijiste que sí? Dominique, Dominique Gallego. Ahí me acuerdo que estaba la. Bueno, la lamentable información de, del fallecimiento de, de Rafaela, su niñita de, de 8 años, que con mucha fuerza y interés a,、eh, se presentó frente a los medios y agradeció a, ti, a todos quienes colaboraron de una u otra manera. Es que, bueno, leucemia tenía la niña. Fuerte, fuerte noticia, no, una leucemia le... fulminante que e se d i a g n ó s t i c o en mayo. Y, ¿Cuánto? y ¿Un mes y algo? Y lamentablemente falleció. Una pena, sí, pero rejetable porque también h、eh, u b o todo un movimiento so eh, eh, social detrás apoyando. Bueno, ella también,、eh, eh, l a n i t a perdió el pelito, ella también,、eh, la l i c e r a también se, se rapó. Bien. Ocho de la mañana, veintisiete minutos, ¿sabes tú que el día viernes estaría cumpliendo c c i n u e n t años, a Lady d i Y hay una revista que, de hecho. Publicó algunas imágenes con respecto a cómo sería o cómo estaría si, si estuviera viva. ¿Ya? Y dicen que a esta altura ya estaría casada con otra persona, usaría Botox y tendría iPhone. Y habría aceptado la relación y el matrimonio de, de su hijo con, con la Kate m i d d l e t o n No me, no me acuerdo el nombre. Ya. e comentario a, a la pasada, bien masculino. h a y una nueva esperanza alemana. Hace rato que no había tenistas alemana, las rusas reinaban. Ah, ya,、yeah, ya.、Yeah. Y, no sé si viste la foto.、Eh, qué bonito, ¿no? Unos mulos s que tiene la alemana. Es buena moza. Pero tiene unos mulos s de unas caderas. Dios la tenga en su gracia. Qué espectacular, niña. ¿eh? Eh, fuerte, ah. ¿eh? Qué bonito. De, palabra, repente, de repente echa uno de menos. Lo otro que me llamó la atención,、eh, en la última noticia sale,、eh, ¿cómo se llama? Betauer, esta chica que estuvo,、eh, tuvo alguna relación con Mauricio Israel. Ah, Carolina Ambretauer. Es una mujer que, vuelvo a decir, lo dije el otro, el otro día,、eh, tiene un programa en radio que se puede seguir a través de una cámara web. Tiene una cámara web, en el e s t u d igual o i que nosotros ahí en el estudio. Y me ha llamado la atención lo femenina que s e agradece cuando la mujer es femenina. ¡Qué falta de feminidad hay! Hay mujeres femeninas como la que tuvimos hace unos días acá, nosotros. Ah, Lorena Rosa, a quien aprovechamos de saludar. Y a Marcia Martel también. Pero obvio. Pero,、eh, extensivo también、eh, un saludo a Carlita Benavides también. Pero decir、eh, aquello que, que, que falta, que echo de menos a esa mujer femenina delicada. ¿eh? Salud, mi señora, que tiene esas condiciones. Agradezco ¿eh? la providencia. <risa> Son las 8:21 minutos. Acuérdense que hoy día hay chubasco, ¿ah? ¿eh? Acuérdese vientos, también vientos. acuérdese también que viene Alejandro Lavarría y bienvenidos a la jungla,、viene、pasadito el corte monos, publicitario. ¿no? Sí, viene con todos los monos. Agradecemos aquí que nos hacen posible que estemos al aire todos los días acompañando a c o m p a ñ a n d o a l ó p e z que hay computación en Freire 759, Fono 275418. Freire 759, Fono 275418. Computadores, notebooks, todo lo demás y vigilancia. También agradecemos el gentil o p i c i o de Imagen Express, Galería Centrosorno, local 57. Ampliaciones, fotos rápidas, revelados celulares. Ahí donde yo mismo revelo mis fotografías, porque me gusta revelarlas con papel de calidad. Galería Centrosorno, local 57. 57, c h a o c h a o Nos vemos, chicos. <ríe> gracias por la s i s t e t í a c h a o